minutos. Vamos a charlar con el subsecretario de Trabajo del Gobierno de la Provincia de La Pampa, Marcelo Pedonta. Marcelo, Pali Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buenos días. ¿Cómo andan muchachos? Un gusto hablar con ustedes. Bien. Marcelo, ayer hiciste declaraciones que pasaron un poco desapercibidas y que fueron levantadas por el boletín de prensa de Casa de Gobierno, y donde decís que dos frigoríficos de la Provincia de La Pampa han pedido el procedimiento de crisis. Sí, eh, eh, en, si me permitís en primer lugar... Sí. Eh, Quiero hacer una aclaración, preventivo, el procedimiento preventivo de crisis no se asemeja a un concurso comercial, a una quiebra, a una, eh, digamos, cesación de pago de la empresa, en esto porque estas aclaraciones las hacen suponiendo de que todos pueden llegar a entender de qué estamos hablando y terminas afectando el giro comercial, porque entras a generar algún manto de dudas sobre la viabilidad comercial del emprendimiento al cual te referís. Dicho esto el procedimiento preventivo de crisis es un procedimiento que se hace en, en, en sede administrativa de la subsecretaría de trabajo, a los fines de poder evaluar conjuntamente entre el personal y, los y los representantes de los trabajadores eh, eh, herramientas de salvataje de situaciones que uno no quiere o sea, la ley establece que si se va a tomar algún tipo de medida con los trabajadores como despedir un porcentaje del porcentual de un porcentual de los de la planta, primero tienen que pasar por este tipo de mecanismos, y en ese marco ya estamos muy avanzados en el procedimiento administrativo con General Hacha, y eh, también tenemos eh, en esta situación, con ya en, habiendo avisado, que lo va a presentar a el eh, priorífico de Trenel. Mm. Eh, Marcelo, ¿por qué las plantas estas dicen que, bueno, que están en crisis? Eh... Porque hoy el giro comercial no les cierra, porque los costos fijos que hoy tiene la industria cárnica son muy elevados, y porque, digamos, están los empresarios pensando en medidas que le permitan, aunque sean dolorosas que le permitan sostener en el tiempo el emprendimiento comercial, y eso es lo que tienen que justificar en sede administrativa, que esta medida eh, está tomada en base a distintas variables económicas del, ambiente, del mismo giro comercial. ¿Es un contexto nacional que vive la industria cárnica o es algo específico que hay de la provincia? No, no, no, es un contexto, digamos... Eh, nacional, donde eh, es un, es una industria de altos costos fijos, en energía, en gas, en, en mano de obra intensiva, y bueno, en esto se está trabajando a nivel nacional, inclusive cuando los empresarios provinciales fueron y estuvieron con Ezequiel Sabor, el Secretario de Trabajo de la República Argentina, le plantearon o se planteó la necesidad de generar una mesa de trabajo donde estuviera el Senasa, donde estuviera el Ministerio de Producción de la Nación, donde estuviera Eh, trabajo de nación y trabajo de la provincia para avanzar en soluciones que hacen a la conjuntura de, del emprendimiento, como por ejemplo la competencia desleal, la, la falta de muchos que faenan en situaciones muy precarias, pero y eso les permite al no abonar impuestos nacionales y provinciales eh, hacer un número mucho más económico en la venta de su corte y eso crea una competencia desleal. Bueno, se está trabajando en todos estos temas. Eh, están recibiendo repro eh, lo, las plantas. Los dos, los tanto dos. Trenel como como Hach están eh, un repro de dos mil pesos por trabajador, pero bueno, te imaginas que hoy en la inmenso en el inmenso costo que tiene la industria cárnica, quizás es una cifra sigua y nada tiene que ver con los montos que establece la ley pyme, la nueva ley pyme que hablaba de por lo menos mínimo, mínimo un salario mínimo vital y móvil. Claro. Sí, sí, sí, está bien. Eh, Marcelo, eh, esta pelea que tiene la, el gobierno de La Pampa con este, el tema de la barrera sanitaria, eh, ¿sería un paliativo para estos frigoríficos? No sé si un paliativo, sería otro nicho comercial, otro punto de venta muy interesante. Nosotros estamos preparados, nuestra, nuestra industria cárnica, con todos los estándares de sanidad, con nuestros precios, con nuestra competitividad, con nuestra trazabilidad, Estamos eh, preparados para eh, llevar un producto de calidad a un eh, digamos mercado mucho muy interesante. Vos te imaginás que en la cuenca neuquina con el mismo petróleo hay un poder adquisitivo que nuestros trabajadores, eh, que nuestros eh, frigoríficos, nuestros emprendimientos tranquilamente pueden cubrir y es más, puede hasta favorecer a la población y a las sociedades eh, del sur de la Patagonia porque esto permitiría acceder a un corte eh, mucho más barato. Claro, sí, sí, sí. Eh, hablaste también de empleo ayer, eh, de los niveles de empleo aquí en la provincia de La Pampa. ¿Cómo, cómo, cómo está? Mira, nosotros no vemos eh, grandes modificaciones, eh, eh, más allá de los números del INDEC, que nos da con un crecimiento eh, considerable. Nosotros no, no vemos, pero bueno, estamos trabajando y esto creo que es público. Estamos a la puerta de una feria de más de 300 expositores, pymes y emprendedores de la provincia de La Pampa, tenemos eh, una, un, una eh, política de Estado que es la de apoyar a nuestros emprendedores para convertirlos en, en empleadores serios y concretos que nos permitan aumentar la base de empleabilidad en la provincia de La Pampa y estamos con algunos puntos donde tenemos que prestar atención, no solo la carne, también tenemos la industria salinera, tenemos el comercio en las grandes ciudades como Santa Rosa y Pico, que, que, que estamos viendo que hay una un goteo, pero bueno... Eh, como todo argentino, soy optimista que esta, estas medidas que hoy por hoy no surgen, no surgen el efecto deseado en el nivel macroeconómico y microeconómico de la República Argentina, empieza a variar a partir del primer trimestre del año que viene. Cuando, cuando decís goteo, es que despidos. Y... Despido, porque mm. la verdad es que hoy, eh, digamos, todos sabemos en la ciudad de Santa Rosa, el alquiler de un salón, de un local, no es nada barato y eso se convierte en un costo fijo que hay que sostenerlo, y lamentablemente en el comercio eh, la primera variable de ajuste es el empleado, porque primero se lo lleva de tiempo completo a un reconocimiento del mediodía blanqueado, y el otro con una suma en negro, sí. eso genera a través de un retroceso eh, claro en los números de trabajo no registrado en la provincia de La Pampa, donde nosotros desde el año 2004-2005 hemos estado por muy, muy por debajo de la línea media, pero bueno, son las cuestiones de una conjuntura actual económica muy difícil, donde vuelvo a repetir, el Gobierno Nacional parece todavía no haberla encontrado a la vuelta. Claro. Bien, Marcelo, eh, la idea era charlar sobre este problemita que tiene la industria cárnica, te agradecemos. No, le soy yo y a tu disposición para cuando quieras. Bien, muchas gracias de nuevo. Era la palabra del subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedontá, eh, dándonos algún detalle eh, de la situación que atraviesa la industria cárnica en la provincia de La Pampa y sobre todo los frigoríficos de General Hacha y Trenel que han pedido este eh, preventivo de crisis, eh, que han ingresado en crisis. El eh, procedimiento preventivo de crisis, así se dice técnicamente. 846 y 46. Radio Carmes 106.1. Espacio publicitario. Hay cosas que vos sabés. Un día imaginamos tener internet y fue CPNet. Otro día, la telefonía fija y fue CPTel. Después, la televisión por